sentingo del corazón por en de tanto esperar si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír si te ahogas en silencio cansado de re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 relaciones dolorosas, abusivas o decepcionantes, tal vez sea hora de revisar que el problema esté en nosotros mismos y no en los demás. Soy Oba Damiani y así comienza Centrado en Voz. Meen me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto me tantos enemigos, dan tengo que andar vertrouwen. Als je me niet vertrouwt, dan moet Het is een es una pena siempre seguirás doliendo. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Por qué nos enamoramos de personas equivocadas? Son muchos los que se hacen esta pregunta de manera constante después de un fracaso, de una, de una eh, decepción eh, afectiva. Y así, aunque es cierto que en esto eh, del amor vamos a menudo un poco a ciegas y, y, y las equivocaciones y fracasos son frecuentes, <coughs> hay quien tiene la clara sensación de que siempre termina abriendo las puertas del corazón a una persona menos idónea. Es que siempre, qué sé yo, no sé, siempre me relaciono con narcisistas, es que siempre me traicionan, me eh, eh, Mis relaciones no duran, no, no, no duran más de, de unos meses, estoy cansado, estoy cansada de tantas decepciones. Bueno, así una, así una y, y otra vez todas estas verbalizaciones y lamentos eh, eh, esconden a menudo una realidad evidente, que abundan los que echan la culpa a los demás de sus fracasos afectivos sin poner la mirada justamente en sí mismos. ¿Cuántas personas...? conoces o te pasó que van cambiando de una relación a otra como si fuesen las hojas cierran las hojas de un libro y, y abren otro ni siquiera un tiempo de introspección de revisarse de análisis de, de reflexión como como para rearmarse y, y, y, y seguir adelante no habiendo aprendido algo de, de, las, de las experiencias de la vida eh, Tal vez la raíz del problema resida justamente en la propia persona y en el amor que, que llegamos a, a tolerar. Eh, muchas veces cuando se inicia un vínculo de pareja se olvida lo más importante, que es quiénes somos, qué queremos, la esencia y la propia identidad. A veces... Cuando nos enamoramos nos focalizamos en el otro de manera tan obsesiva que terminamos diluyendo nuestros valores, nuestra identidad, nuestra autoestima, hasta tolerar lo intolerable. ¿Y por qué razones lo hacemos? Para mucha gente hay un patrón que se repite casi como, como la figura de, de, de, de un uroboro, dirían, trayendo una singular medición, dirían los profesionales. O sea, ese es el, el que uno... Eh, se enamora de alguien, sale lastimado, la relación se rompe y un tiempo después la experiencia vuelve a repetirse con otra persona. Son distintos rostros, pero mismas historias. O sea, son otros nombres, pero mismos desenlaces. Y es cierto que no se puede controlar a quién amar y a quién no. Simplemente llega y a veces de manera eh, eh, cegadora, ¿no? Es como que va como construyendo, tejiendo ese universo de atracciones, pasiones y afectos que nadie puede prever ni, ni mucho menos detener. Eh, leía algo que, que, que señalaba una antropóloga de nombre Helen Fisher que, que decía que el ser humano nace para amar y ser amado. Y aunque a veces no acertemos, esta será una pulsión que, no, que nos mueva durante buena parte de nuestra vida. Sin embargo... Vuelvo a la pregunta, que es lo que quiero reflexionar en el programa, ¿por qué nos enamoramos de personas equivocadas? Y la respuesta a esta pregunta es múltiple. Y eso es lo que vamos a analizar. ¿Qué pasa cuando el amor diluye la identidad? O sea, eso de que vos lo sos todo y yo no sé quién soy, Viste, no puedo vivir sin vos, no sé quién soy sin vos. O sea... Son muchos los hombres y las mujeres que, que lo dan todo en el amor y en su relación de pareja, llegando justamente a extremos nada saludables, porque se vuelcan en ese ser amado, eh, y vuelcan en ese ser amado, quiero decir, cada fibra de su ser, o sea, hacen renuncias, priorizan al otro en cada circunstancia, hasta que se van diluyendo por completo. Entonces, cuando ese ser amado lo es todo, lo que sucede a veces es que uno ya no es nada, para sí mismo, y entonces se pierde, se, se, se, se difumina en, en las necesidades y en los deseos y en las demandas del otro. Hay estudios profesionales que afirman que esta realidad aparece con frecuencia en personas con una autoestima baja, que, que es necesario tener presente que, que la calidad de una relación de pareja va a depender de un buen autoconcepto y amor propio que, que cada integrante tenga de sí mismo, ¿no? una alta autoestima es sinónimo de bienestar y satisfacción en cada área de nuestra vida. Por eso digo que a veces después de una ruptura estaría bueno tomarse un tiempo de reflexión, de encuentro con uno mismo, no ir cambiando enseguida de uno al otro como un miedo de no poder estar sola o solo o no bancarse ni a uno mismo, un tiempo de, de introspección y de encuentro un poco de casting en el medio, antes de caer de una historia, de pasar de, de, de un Romeo y una Julieta a otro Romeo y otra Julieta. Eh, y justamente es eso, el miedo a la soledad, es uno de los, de los primeros que nos valida ¿no? cuando nos enamoramos. ¿Por qué nos enamoramos justamente de personas equivocadas? Sí, a veces la respuesta es simple, porque tenemos miedo a estar solos. Y en este contexto lo que sucede es poco más que un suicidio emocional, Yo, le, por decirlo de una manera linda, yo suelo decirlo en las consultas, es una prostitución emocional. Porque se llega a tolerar lo intolerable únicamente por tener a alguien al lado. Tienen miedo de estar solos y terminan en la desolación, que es tener a alguien al lado y sentirse solito, totalmente desolado. ¿Cuántos hay por ahí que están escuchando estas personas? Dormís con alguien, estás culo con culo, mirando el placar y, y, y está, está ahí, sí, está ahí, pero el vacío existencial, la soledad en el alma, el abrazo, buscas un abrazo y encontrás frío, frío, se siente en el, en el pecho. Y además se da otro hecho, ¿no? Quien teme a la soledad es más receptivo justamente al enamoramiento. Palabra que me encanta dividir en tres, cuando vienen personas y dicen no, porque es la persona, Le digo disfrútalo vivilo, pero el enamoramiento tiene una fase de inicio y si dividís la palabra en tres te dice enamormiento, o sea es toda una mentira, al principio está todo bárbaro, después cuando se caen los telones y se muestran las verdades, si se seguís sintiendo lo mismo o si mejoró todavía la situación, ahí uno empieza a construir y está genial pero cuando empiezan, no, pues no es lo mismo que antes y ahora, pero seguramente que pasó esto y lo otro, y empiezan los justificativos, bueno, es justamente eso, continúas en la etapa del enamoramiento, te estás mintiendo con respecto a lo que sentís, porque te estás dando cuenta que no es igual que cuando la cosa empezó, que estaba buenísimo. Y le basta con cualquiera que se fije ¿no? en, en él o en ella y lo valide, aunque no, no compartan los mismos valores. Eh, muchas veces buscamos en los demás eso de lo que nosotros carecemos, entonces buscamos seguridad, buscamos resolución, apertura, extroversión, autoconfianza, un montón de factores en los vínculos de pareja que es muy común buscar en el otro aquello de lo que uno carece. Ahora, esto que eh, en un principio podría parecer lógico y comprendible, rara vez suele salir bien y, y no lo hace porque el problema eh, está en nosotros, ya que quien llega con excesivas carencias a un vínculo afectivo, lo que va a percibir es que sus vacíos se hacen más grandes cada día y, y en esa vida en común. Eh... Y después la otra, eh, yo siempre digo, ¿no? tómenlo como, como guía, ¿no? no tiene que ver con lo religioso, saben que en los programas eh, suelo citar cosas, eh, frases de, de Jesús, pero también de Osho, de Buda, de Krishnamurti, de, de, de, de personas que, que a uno le gusta, le, le gusta leer. Eh, y otro de los factores es cuando uno se olvida el amor que merece. Por eso digo que, como le digo yo, el barba decía, este, yo soy el rey y ustedes, mis hijos, hechos a mi imagen y semejanza. O sea, son reyes, reinas, no anden mendigando, no mendiguen amor. No mendiguen, porque esta es una razón muy frecuente que, que a menudo descuidamos, porque en ocasiones iniciamos vínculos afectivos olvidando que merecemos mucho más de lo que creemos. Y el amor no va a tolerar aceptar desaires, asumir descalificación y sobre todo esa falta de reciprocidad. Tiene que haber reciprocidad si uno quiere construir en base del amor. Si no hay reciprocidad, sí, puede haber pasión, un montón de cosas, pero la cosa no va a funcionar porque justamente la reciprocidad eh, eh, en la que yo doy todo y tú no me das nada, no, no, no, no, no, no hay mucho sentido, si bien uno da sin esperar, pero el, el amor tiene que ver con el dar, y del otro lado tiene que venir lo mismo, si no, bueno, yo, no, no, no es acá donde tengo que estar, porque tiene que haber un poquito de, de, de apego en una relación de, de, de amor de pareja. Eh, Y una de justamente de las causas de por qué nos enamoramos de personas equivocadas reside justamente en olvidar ese amor que debe enriquecernos emocional, emocionalmente. O sea, no invalidarnos psicológicamente. Y como digo que a veces hay que reflexionar, eh, reflexionar un poco. A veces cerramos un libro y abrimos el otro, y no funciona de esa manera. Entonces, como para. Eh, lo que viene del cierre de, del programa, eh, vamos a hablar un, un, un toque de eso, ¿no? Cómo, ¿Cómo a veces tenemos esa incapacidad de poder aprender de lo que pasó? Se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco, me vuelvo a preguntar: quizá si sobreviviré. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renace. Ik weet dat je niet meer van mij houdt. Ik weet dat je niet Ik weet dat je niet meer te, juro que... Lo dejaría todo porque te mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi mijn piel, también la dejaría, mi nombre, mi mijn hasta mi propia mijn familie, qué más mijn perder si te mijn Sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de diez mil excusas. Cuando definitivamente sé que ahora te vas. Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día. Aunque también estés muriendo tú, no me perdones. Ik ga je límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ga no tienen meer Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi Ik Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este Llevas del todo mi fe, lo dejaría todo porque te quedaras. mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder?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 1545 9584 Por correo electrónico a ovadamiani arroba gmail punto com O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Te ha jugado una trampa de la sal. Llegamos a la parte final del programa de hoy Y que, que, que dos temas, ¿no? Para, para los que les gustan los, los, los, los temas eh, lentos y, y, y latinos Y, y medios romanticones, medios melosos, ¿no? Así que, lindos, lindos temas eh, te decía, ¿no? En, en, entre lo que veníamos reflexionando de esta incapacidad de aprender. Eh, a veces el pasado no hay que quedarse ahí, pero nos sirve para ir a buscar algunas cosas, a ver qué, qué, qué, qué ha pasado, <ríe> para saber qué ha pasado. Y, y, y aprender o desaprender si venimos repitiendo cosas. Nos tienen, tenemos información ahí. Eh, Y es una dinámica eh, que, que suelo apreciar también en las consultas con frecuencia, que son las personas que se quejan de, de sus fracasos afectivos y, y, y lo hacen porque tienen tendencia a repetir patrones del pasado. O sea, lejos de aprender de esas relaciones infelices o desaprender de sufrir una relación eh, infelices y hasta traumáticas, eh, hay una tendencia... A volver a poner la mirada en el mismo perfil de personalidad. O sea, engancharse con narcisistas, con manipuladores o manipuladoras. ¿Por qué me pasa esto? Entonces, ¿qué explica esta forma de, de, de perpetuar ¿no? sufrimientos y, y de caminar con los ojos cerrados hacia el mismo abismo emocional, como el hámster que corre en la ruedita, ¿no? Todo el tiempo corriendo en la ruedita, no va a ningún lado. Eh, Y en cierto modo se integran muchas de, de, de las dinámicas que hablábamos en el bloque anterior, falta de autoestima, miedo a la soledad, buscar en nosotros eso que nos falta. Termina siendo como un, con, un conglomerado de, de, de, de, de, de espinas psicológicas que, que, que orquestan esos vínculos que nos dejan cautivos de lo que Y de los que no se logra salir en mucho tiempo. O sea, todos acumulamos, eh, todos acumulamos a, a, a nuestras espaldas relaciones de pareja infelices en algún momento. O la gran mayoría de las personas. De esas que, que nos encantaría olvidar. Ahora, no obstante eso, a medida que maduramos y avanzamos en nuestro ciclo vital... Tenemos claro qué queremos y qué esperamos del amor, porque si no, ¿no? Si, si llegamos a grande, si no llegamos con sabiduría, es como dice el dicho, si llegás a grande, llegás sabio, llegás a viejo, llegás sabio, porque si no llegás, viste, qué sé yo, no es tan lindo lo otro, mejor llegar sabio. Entonces está bueno esto de saber qué queremos y qué esperamos de una relación de pareja en donde involucramos el amor donde hay un apego, un poco más que una atracción o algo. No, empezamos a sentir otro tipo de cosas. Y asimismo tampoco hay una ley, o sea, hay una ley no escrita que todos deberíamos recordar, eso quise decir. Que hay una ley no escrita que todos deberíamos recordar Es imposible amar a nadie si primero eh, no nos amamos bien a nosotros mismos. Te parecerá de autoayuda, repetitivo, pero es así. Es así. Entonces, como dice el primer mandamiento, ¿no? tomémoslo como una escritura de un libro, que, un bestseller. Decir, bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a la vida, por sobre todas las cosas. ¿no? Sentite en el amor eh, una reina, un rey. No andés mendigando. No tenés por qué. A vos te corresponde eh, ser abundante. En la vida, la vida es abundante. Y el amor es parte de la vida. Te deseo... Un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.